En el, el inicio de PTM hay novedades con el tema de algunos reclamos que tenían los inquilinos eh, de todo el país pero principalmente de la provincia de La Pampa eh, Estamos en comunicación telefónica con Fabiana Appel, eh, de la organización de inquilinos de La Pampa eh, Fabiana, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan, buen día ¿Qué tal? Buenos días eh, Fabiana, eh, hay novedades con el tema de algún reclamo que tenían los inquilinos, nos podés contar Sí, así es. En el día de ayer eh, tuvimos reunión con los distintos bloques del, de diputados y en base al proyecto de ley que hemos venido trabajando desde el año pasado. Y bueno, hem, hemos tenido, hemos dado, podemos decir, un, un gran paso. Eh, se ha logrado y se ha llegado a un consenso, a un. A una, a una unificación de, de, de los distintos artículos y, y bueno, podemos decir que, que hemos avanzado y, y quizás muy pronto tengamos ley. Mm. Eh, han metido y han logrado imponer algunas modificaciones que venían reclamando. Eh, ¿Cuáles son esas? Sí, un, una de las que, que ya se, se había nombrado anteriormente, que era la creación de... De, de una oficina en defensa de los inquilinos eh, en realidad el, el quedaría ahora como un programa de promoción y defensa de una justa locación urbana además eh, otra de, de las cuestiones y, y yo creo que es la más importante y por la que más hemos estado luchando es la modificación de los artículos de la ley 861 el artículo 90 y 94 específicamente eh, que es eh, lo que nosotros necesitamos como inquilinos para que nos alivie un poco el sogazo al momento de, de alquilar. ¿Esto tiene que ver con la comisión? Exactamente. Mm, ¿Y en, en este caso quedaría que el propietario de, de la vivienda que se alquila eh, se haga cargo de esa comisión? Sí. Eh, ¿No hay temor de que se traslade eso al precio de los alquileres? Eh... Es algo que hemos estado charlando, pero, a ver, eh, en el, al momento de... Mientras vos, vos ya estás alquilando, es casi imposible que ese, ese importe se traslade al alquiler porque es, muy, es un monto muy elevado mm. para, para poder trasladarlo de una al alquiler. Eh, en caso de que así sea, debería ser algo paulatino, eh, se puede llegar a denunciar, eh, nosotros vamos a tratar de, de estar controlando esa, ese tipo de cuestiones. Y, y otra de las cosas también es que eh, como para tratar de, de, de, de equilibrar un poco la cuestión, eh, solamente sería para viviendas urbanas, eh, para, las, para viviendas familiares o una persona que viva sola. Eh, no para comercio entonces eh, como para tratar de, de, de equilibrar un poco no yo creo que hoy en día la, la, la prioridad eh, la tienen las familias que, que trabajan, que tienen hijos, que alquilan y no, no pueden, no llegan con, con el bolsillo a fin de mes eh, por, por, por cuestiones de, de, de pagar distintas cosas más sumando a esto el al alquiler, y ni qué hablar cuando uno tiene que eh, mudarse. Claro. Eh, en esto han llegado a un acuerdo también con la Cámara Inmobiliaria y el Colegio de Martilleros. ¿Están de acuerdo ellos? Eh, sí. sí, sí, sí, sí. Ah, está bien. ¿Y cuándo se sancionaría eh, estas modificaciones? Eh, ya te digo, en el día de ayer tuvimos eh, reunión con los distintos bloques de, de, de diputados, Pero eh, yo calculo que como viene avanzando la situación, esperemos que antes de que termine el año. No queda mucho, no, pero bueno, esperemos que antes de que termine el año. Mm. Eh, eh, ¿Ha trascendido también que pretenden eh, hacer algo con las garantías que necesitan los inquilinos que van a alquilar? Eh, algo con el Banco de la Pampa. Eh, ¿qué, ¿Qué detalle nos podés dar de eso? Eh, sí, sí, sí. El Banco de la Pampa eh, ha ofrecido su, su, su línea, podría decirse, como sistema de, de garantías bancarias eh, para aquellas personas que, que no consiguen al momento de, de firmar un contrato eh, la garantía que se pide. Entonces, eh, el, quedaría el banco en, en, es, en este caso eh, como garante. Eh, la idea es tratar de, de que sea accesible para las personas y que no, no, no sea eh, algo engorroso al momento de, de, de, de tomar ese servicio, ¿no es cierto? Claro. Eh, bien, Fabiana, eh, queríamos conocer eh, de la voz tuya el, las modificaciones, esta y bueno, la novedad que había. No sé si querés completar con algo, si no te agradecemos estos minutos con Kermés. No, no, no, no, nada, simplemente eso, decir que, que bueno, estamos contentos, eh, ya te digo, desde el año pasado, la organización hace, hace tres años que, que, que estamos trabajando, pero bueno, el año pasado se comenzó a paso firme con, con esto y, y contentos porque creo que hemos dado un paso y, y bueno, qué más que, que la provincia de La Pampa ahora eh, sea noticia con respecto a, a esto que hemos... Con lo, que venimos luchando constantemente y creo que se nos ha escuchado nuestro reclamo. Eh, bien, Fabiana, gracias de nuevo. No, por favor, a ustedes. Bien, la palabra de Fabiana Appel, eh, de la Organización de Inquilinos de La Pampa, anunciando eh, estos cambios eh, en la ley eh, del de Colegio de Martilleros. Eh, van a modificar sobre todo el artículo 90 y 94, eh, para que la comisión inmobiliaria, eh, en caso de alquiler de viviendas familiares, sea pagada por el propietario, un viejo reclamo eh, que tienen eh, todas las asociaciones de inquilinos del país y... Que va a ser punta aquí en la provincia de La Pampa cuando se eh, sancione este proyecto de ley. 8 y 55 minutos seguimos, continuamos. Haciendo periodismo turno mañana hasta las 9 y media. Radio Kermés. Estoy cansado de buscar. Radio Kermés. Al fondo a la derecha. Algún lugar encontraré. Radio Kermés. En el 106.1. Qué hacer en algún lugar. En el 106.1. Te espero. Radio Kermes. En el 106.1, nuestro lugar en el mundo.